Recordar la importancia de que las personas que se encuentran en una situación de, delicada, en bueno, la vida económica, a la hora de poder eh, poner la calefacción, tener eh, un uso eh, un uso libre y natural de lo que es la, la energía en sus hogares, sobre todo en estas fechas navideñas, en estas fechas donde donde hace frío, que acudan a los servicios eh, sociales de, de Irún, ya que nosotros estamos eh, preparados, tenemos ayudas eh, especiales para este tipo de, de conceptos, para que puedan tener una vida pues más más eh, digna en lo que se refiere a algo tan importante y vital de un uso de la calefacción de la luz del agua entonces eh, animar a la ciudadanía que se encuentran en esa situación a que acuda a los servicios eh, sociales y si se ven que, que se encuentra una situación en la que amenaza al que les corte la luz aunque no pueden poner la, la calefacción que verdaderamente ocurre ¿no? y más a menudo lo que nos eh, pensamos sobre todo a final de mes que no esperen esas situaciones sino que den el paso que acudan a los servicios sociales y que hablen con las trabajadoras sociales y se ve que hay una verdaderamente hay una situación en la que, en la que hace falta estos, estos recursos por supuesto eh, que hagan uso de, de ellos que para eso para eso están.